Tú empiezas uh -huh. Yo soy buena. Yeah. Un, dos, tres Yo soy Moana Es que no es el tono ah, A ver. lo mejor la de libre hoy hacemos un buen dueto helen